Hola otra vez a todos los seguidores de SpanishPodcast.net, hoy otro episodio para que mejores tu comprensión oral del español. Hoy no voy a explicar una expresión nueva, tampoco voy a hablar sobre costumbres españolas o sobre la historia de nuestro país. Hoy voy a compartir una reflexión contigo. Es posible que te preguntes ¿qué es una reflexión? voy a explicártelo ahora mismo. Como he dicho, voy a compartir una reflexión contigo. Una reflexión es una idea que creas después de pensar sobre un tema concreto durante un tiempo. Una reflexión es la conclusión a la que llegas cuando has estado un tiempo pensando sobre algún tema concreto. Existe un verbo que se utiliza para decir que estás pensando sobre un tema concreto, reflexionar. Cuando estás reflexionando, estás pensando sobre algún tema concreto. Puedes estar intentando resolver un problema matemático, intentando encontrar una solución para un problema de tu vida cotidiana o pensando sobre alguna cuestión filosófica. Creo que hoy en día la mayor parte de las personas dedicamos poco tiempo a reflexionar y pensar. El estilo de vida que tenemos en el mundo moderno hace que no tengamos mucho tiempo para esto. Sin embargo, te recomiendo que busques unos minutos todos los días para reflexionar. Se trata de pasar un rato a solas y tratar de pensar sobre algo creo que es sano para la mente. Bien, ¿sobre qué he estado pensando? He estado pensando sobre el perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? El perfeccionismo es la tendencia que tienen algunas personas a conseguir que lo que hacen sea perfecto, que no tenga ningún fallo, que esté todo bien, el perfeccionismo se puede aplicar en muchos ámbitos de la vida, en el arte, en el trabajo, en el deporte, en las relaciones personales, en la comunicación, en los estudios y en casi cualquier cosa que hacemos. Empecé a pensar sobre el perfeccionismo porque hay mucha gente que se describe a sí misma como perfeccionista. Conozco a algunas personas que son perfeccionismas, aunque ellas no piensen que lo son. Esto quiere decir que estas personas no están cómodas hasta que todo lo que hacen alcanza la perfección, hasta que no tiene ningún fallo, por mínimo que sea. Hay profesiones en las que el perfeccionismo es algo bastante importante. Por ejemplo, un dentista tiene que hacer trabajos de precisión. La precisión con la que trabaja un dentista es la calidad de su trabajo. Hay que tener en cuenta que, para un dentista, una diferencia de un milímetro es un tamaño bastante grande. El perfeccionismo es una característica importante para un dentista. Hay otras profesiones donde la perfección no es la característica más importante. Hay profesiones donde es más importante la cantidad de trabajo o la velocidad al hacerlo. Pensando sobre el perfeccionismo, lo relacioné con el aprendizaje de idiomas. Cómo de perfeccionista soy. ¿Cómo afecta el perfeccionismo al aprendizaje de idiomas? El perfeccionismo en el aprendizaje de idiomas. Creo que está bien que alguien que aprende un idioma sea un poco perfeccionista. Utilizar el lenguaje con precisión no solo te hará más fácil que puedas hablar con otras personas. También hará que parezcas más profesional y te ayudará con tus relaciones personales. Sin embargo, creo que hay que tener cuidado. Un excesivo perfeccionismo puede que nos impida un aprendizaje adecuado. Las personas perfeccionistas se obsesionan con los detalles. Quieren que hasta el último detalle de lo que están haciendo sea perfecto. Esto puede provocar que nuestro aprendizaje se ralentice o incluso que se detenga. Si eres excesivamente perfeccionista o te comportas de forma demasiado perfeccionista, puedes tener algunos problemas. Creo que hay que tener en cuenta tres puntos importantes. Consistencia, motivación y realización. Posiblemente te estés preguntando qué quiero decir con esto. No te preocupes, te voy a explicar qué significan estas palabras y qué cosas creo que hay que controlar. Consistencia. Uno de los problemas de un perfeccionismo excesivo es que para conseguir buenos resultados necesitas consistencia. ¿Qué es la consistencia? La consistencia es estabilidad, algo que existe sin cambios. Para alcanzar la perfección necesitamos que se cumplan algunos requisitos. Mucha paciencia, tener tiempo suficiente, un sistema de aprendizaje adecuado, una buena organización. Para poder alcanzar la perfección cuando aprendes algo, necesitas que se cumplan estas cosas y necesitas que se repitan siempre. Es decir, que sean consistentes, que no desaparezcan. El problema es que esto casi nunca ocurre. Algunos días no tenemos la paciencia suficiente o tenemos un mal día o estamos enfermos. Otros días no tenemos tiempo suficiente, otras veces estamos obligados a utilizar un sistema de aprendizaje que no nos gusta. Otras veces no podemos organizar bien el estudio o no lo hacemos adecuadamente. Si alguna de estas cosas falla, será imposible que alcancemos la perfección. Si trabajamos de forma perfeccionista, vamos a sufrir. Tal vez puedas mantener el nivel de exigencia durante un tiempo, pero tarde o temprano fallarás. Cuando buscamos la perfección, Y fallamos, podemos ser víctimas de sentimientos como la decepción y el desánimo, y no hay nada peor para un estudiante. Así que recuerda, si quieres ser perfeccionista, necesitas ser consistente. A lo mejor no siempre, pero sí la mayor parte del tiempo. Motivación. El segundo punto es la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación es el conjunto de cosas que nos animan a actuar de una determinada forma. Si alguien dice "estoy muy motivado", significa que esa persona tiene muchas ganas de hacer algo, que está muy animado, que está deseando hacer algo, que tiene mucha ilusión. Para poder ser perfeccionista en el aprendizaje de idiomas, Además de consistencia, necesitas motivación. Porque te aseguro una cosa, ser perfeccionista es difícil. Si no consigues motivación, no te sentirás bien. Conviene plantear objetivos realistas, fácilmente alcanzables. Es mejor planificar varios objetivos fáciles y a corto plazo que uno difícil y a largo plazo. Es mejor planificar objetivos específicos que objetivos demasiado generales. Planificar objetivos pequeños, fáciles de realizar y a corto plazo te permitirá hacer un seguimiento sencillo de cómo estás aprendiendo. Ver cómo vas consiguiendo esos pequeños objetivos te ayudará a seguir adelante y a conseguir motivación. La motivación es una guía para nuestras acciones y también para conseguir inspiración. Si consigues motivarte, podrás acercarte un poco a la perfección. También puedes seguir algunos de los otros consejos que hemos dado en otros episodios para conseguir motivación. Hay que tener mucho cuidado con el perfeccionismo. Si nos comportamos de forma excesivamente perfeccionista durante el aprendizaje, vamos a sentirnos mal. Y si nos sentimos mal, perderemos motivación. ¿Por qué? Hay muchos motivos. En primer lugar, ¿existe la perfección? Algo perfecto es algo que no puede ser mejorado, algo que no tiene ningún fallo, algo que es superior a todo lo demás. ¿Conoces algo que sea perfecto? Yo creo que siempre se puede mejorar, por poco que sea. Existen algunas ideas de perfección. Por ejemplo, hay muchas personas que creen en algún dios o ser superior, sea cual sea. Pero no estoy hablando de asuntos espirituales o místicos. Estoy hablando de lo que hacemos nosotros cada día. Algunos filósofos decían que la perfección es estancamiento. ¿Qué es estancamiento? El estancamiento es la ausencia de movimiento. Cuando algo está estancado, significa que no puede moverse. Esta palabra suele utilizarse para referirse al agua. El estancamiento sería entonces una situación en la que estamos atrapados y no podemos movernos no podemos avanzar. Por ejemplo, en el aprendizaje de idiomas estaríamos hablando sobre una situación que nos impide avanzar. Ser excesivamente perfeccionista puede hacer que te estanques, que no puedas avanzar. Creo que debemos perseguir la perfección, pero no como la idea de algo perfecto, que no se puede mejorar. Creo que en el aprendizaje debemos intentar entender la perfección como un objetivo dinámico. ¿Qué es algo dinámico? Algo dinámico es algo que está en constante cambio, algo que está continuamente cambiando. Como decía, debemos entender la perfección como un objetivo dinámico, un objetivo que está en continuo cambio. Como dije antes, pensar en pequeños avances, pequeñas mejoras cada día en lugar de pensar en grandes mejoras globales u objetivos muy amplios. Tener objetivos demasiado grandes puede hacer que perdamos motivación y que no sepamos exactamente si estamos avanzando bien. La verdadera belleza del aprendizaje y del crecimiento personal es comprender que nunca alcanzarás ese momento en el que todo es perfecto y para siempre siempre hay margen para mejorar siempre puedes avanzar un paso más siempre puedes mejorar algún detalle así es como debes entender la perfección la constante lucha por hacer pequeñas mejoras entender así la perfección te ayudará a aumentar tu motivación y por lo tanto, tu rendimiento. Por supuesto, esto no solo puedes aplicarlo al aprendizaje de idiomas, puedes aplicarlo a cualquier cosa que hagas en la vida. Cuando entiendes la perfección de esta forma, con una mente abierta y llena de posibilidades, te das cuenta de que nunca alcanzarás la perfección, porque ya estás en ella. Tu perfección es tu trabajo diario tu constancia, cada una de las mejoras que haces cada día. Cada pequeña mejora, por pequeña que sea, al final, después de mucho tiempo, harán una gran mejora. Realización. El último punto importante del que hablaba era la realización. Realización viene del verbo realizar, que tiene varios significados. El verbo realizar es un sinónimo del verbo hacer pero también tiene otro significado sentirse satisfecho por haber logrado cumplir aquello a lo que se aspiraba si tienes constancia y planteas tus objetivos a corto plazo como dije antes podrás hacer un seguimiento mejor de tu progreso esto permitirá que te sientas realizado que alcances la realización la realización es la satisfacción por haber cumplido lo que querías. Ser consciente de esta realización es importante. Muchas veces los estudiantes tendemos a mirar solo hacia el futuro, a lo que nos queda por aprender. Hay que aprender a mirar hacia el pasado, a ver todo el camino que hemos recorrido hasta ahora. Tenemos que aprender a ser conscientes de qué cosas sabemos ahora que no sabíamos antes. ¿Qué somos capaces de hacer ahora que no éramos capaces antes? Mira atrás en el tiempo y piensa en qué situación estabas y en cuál estás ahora. Y con esto creo que voy a terminar ese episodio. Espero que no te haya aburrido mucho con mis reflexiones. Simplemente estuve pensando sobre este tema y me pareció interesante compartirlo contigo. ¿Qué piensas tú? ¿Te lo has planteado alguna vez así? No dudes en compartir tus pensamientos o ideas con nosotros. Ninguna idea es absoluta. Todo se puede mejorar. Y eso es lo que buscamos cada día. Con tu ayuda, tus comentarios y tus ideas, podemos construir un podcast mejor. Gracias por escucharnos y gracias también a los que compartís vuestras ideas con nosotros, sea por email, en los comentarios, a través de Facebook o cualquier otro medio. Un saludo, mucha suerte y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.com.ar